Federico Buizán, Pablo Broder, Mauro Mendiburu, Pablo Callafa, Lucas Facelo, Elvira Rovira de Pansardi. Deportes, Economía, Espectáculos, Tránsito y Humor. Referentes principales en la mañana de frecuencia abierta por Aspen 1035. Y la mañana se va, se va rapidito la mañana, ya 45... Cuenta, Marta, qué pasa? Ah, me me extrañaron que me extrañaba, claro, extrañaba parecido, sí. escúchame, sí. sí, sí, Marta, yo te entiendo. Ah, te... Marta. pero Y bueno, yo, así como levantaron firmas para, no sé, qué van a... No sé si... No. Sí. Y yo quiero que, yo, yo quiero que este 6 en el marteche Libre, que claro. ¿Cómo ¡Ay, me muero! ¿Te imaginas ese gordito cocinando ¡Ah! ¿Qué dijo? Claro, sí, Martita. Tiene que ir, tiene ¿Quién? que ir. ¿Quién? Sí, Celso Cuadro tiene que estar ah. en, el, en el martes, Chefe Libre. <risa> <y sí. risa> Celso en el martes, Y voy, mater, a hacer, voy, a hacer una, voy a hacer una... Le, le voy a pedir a Jorge ahora cuando sí. me atienda, porque ahora está para el nomás. <risa> este, cuando me atienda le voy a pedir a Jorge a ver si podemos hacer una, una impulsa telefónica en el Facebook, en el Twitter. Eso que se torta. Sí, sí. Sí, sí, claro bien, Marta, bueno, sí, te, te bueno. dejo Marta porque siempre quedo regalada al aire Sí, y. es cierto, sí, sí Pero hoy sí, no, sí, hoy se portó que... bien, hoy se portó bien Ay, después te cuesta, nos bañamos juntos con Totó Ay, el duro, bueno, si está, cállate la boca Ah, sí, el jabón pasó en el piso, es que, pero, en detalles Son destinos, dijo el chancho y miraba las morcillas Chao Marta, chao Marta, chao Marta, chao, eso Hola Elvira ¿Qué estás <risa> haciendo, mesa? Hola Elvira Hola. Hola, Elvira. ¿Cómo estás, Jorgito? ¿Qué estás en la meta de operaciones? No, no, yo estoy acá en el estudio escuchando la conversación suya con la Marta. ¿La Marta o no, la, la Marta. Carmen? ¿Cuál era? Safada, la Marta, la Marta. La Marta. Y dígame una la... cosa, y ahora no, Toto no lo puede sacar de la ducha vaya una cosa impresionante! Ah, vio que Aparte yo le dije el otro día. Yo le dije no sabe otro... las apuestas que he perdido? La re... Ah, perdió, sí, ah, perdió apuestas, sí. Ay, sí, perdí, sí. perdí mal, perdí con el... ¿Cómo nos tomaron por el resto en el clásico? ¡La recupere! parió! <risa> <risa> Camarón que se duerme. ¡Qué lo parió! ¡Qué coito, eh! <risa> ¿Y usted, sí, ¿y usted cómo, se, cómo, cómo, cómo se sobrepuso a la situación? Pues imagino la bueno, cara, eh, la eh, cara eh, de Totó, me la imagino, la estoy viendo. Totó está feliz porque ahora estamos en viaje hacia Montevideo porque ah, perdí una apuesta, vamos para el Edén. ¿Cómo? Que yo perdí una apuesta y ahora vamos en viaje a Montevideo. ¿Y ¿Cuál era la apuesta? Bueno, perdí entre tantas cosas, tengo que pagar la noche en el Edén. Ah, tiene que pagar usted. En el claro, y otras y otras cosas que aposté que no te puedo decir, la... Pero mire que es a usted, eh. Claro, mira, ¿se acuerda aquel viejo tema que decía entrega, el... ¿te acordás, no? Sí, me acuerdo. Sí. Y bueno, mira, vio que en la vida se gana y se pierde. Quietita, Elvira quietita. Y voy a tratar. Bueno. bueno. Un beso grande, les digo, tengo sí. una noticia que... A ver, cuidado, ya eh, te... cuidado. Bueno, cuidado. Espacio. Sí. Primero que nada, un beso a Santiaguito que fue el primero que se dio cuenta. A ver. Ya tenemos WhatsApp de nuevo. Ah, sí. <risa> ah, bueno, el mismo número, todo. Sí, todo lo mismo. Todo a ver si mismo. es este, 096 y dos. Exacto, 41953. Vio, vio que lo tengo al tiro acá, ¿no? ¿Qué lo parió. Bueno, escúcheme una cosa: Celso ya salió porque no, no lo venía No, no, gustando. no, está esperando, está esperando, está esperando que lo llamemos. No podemos hacer algo para que Celso Cuadro esté en el MasterChef Libre. Bueno, Entonces, ahora le pregunto. Ahora le pregunto. Escúcheme una cosa. hacer una ver, cosa. Va. Yo le voy a decir Ana, que, que, espere, que lo es, llame de usted tratado. Usted lo convence. Yo estoy seguro que usted lo convence. Estoy seguro. Si él me deja, yo lo convenzo de eso y de mucho más. Escúcheme Bueno. Una cosa. <risa> <risa> Porque, a ver, usted piense, Patricio Jiménez, y ponga Celso Cuadro. Dios, ¿Quién le ganó Patricio, ¿No? Ay, pero, a ver, escuche, celebrity de qué Patricio Jiménez estuvo colgado al lado de la hermana, sí borracho, indigesto, este. Bueno, está, está. Pero claro, sí. falopilla. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. <risa> yo, yo, yo le pongo ficha a Celso, yo le pongo ficha a Celso. Pero imagínese, le gana en capacidad, sí. le gana en, en, en, en como persona, le gana en cultura, le gana en formación, le gana en profesionalismo. Le ganan todo, tiene que estar Telso Cuadro, bueno, caramba. Bueno, vamos, vamos Porque a Porque llevan todo del 10, todo del 10 llevan. Y bueno, y bueno, está. <ríe> ¿Y qué quiere? <ríe> y sí. está. Es bueno, que vamos a todo. ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Eh, ¿Cómo? ¿Qué, qué lindo el partido, cómo nos, qué horrible. Sí. <ríe> o sea que to quiere. todavía no se le pasó a usted. Sí, ahora quieren correr a Bengochea Yo que sé qué quieren hacer, o sea, no, no sé, no sé, no sé. Es humo, que ya están no, haciendo no, mucho humo para disimular que no le ganan a nadie. Exactamente, la verdad es que estamos... Mucho estamos, humo, pero serio, mucho humo. Mal, mal, mal. Ahora trajimos otro Ahora, ahora tenemos un pon... presidente medio patotero que sale a decir que yo quiero ver, a ver si mm. me van a suspender. Oh, claro, porque vio que él, él era de la Barra Brava, el sí, rubio. Este. Sí, bueno, sí, sí, sí. Claro, él... Era de la Brava. No. era de la Amsterdam. Bueno, claro, supongo era de la seguir, siendo. Brava, el... supongo claro, seguir aparte, haciendo. Supongo seguir haciendo. Claro, aparte... Me... Siempre, él nació ya con la cunita dorada, vio. Uh -huh, uh -huh. <risas> bueno, qué novedades? todo tranquilo. Bien, bien, todo tranquilo, todo tranquilo, esperando este fin de semana a ver si si se aguanta el sol un poquito como para, para poderlo disfrutar también el salón. Va, va a estar, va a estar listo este fin de semana, Jorge, está listo. Qué linda fiesta fue la de la la, la, la de la pastora, Jorge. Ah, pero no me había dicho nada de eso, es cierto. Y claro, y si yo no salía al aire, como No, no, no, no, no usted salió el otro día, sí, pero estaba, estaba con otros temas, no, no tenía no, no tuvo tiempo de hablar de la pastora el otro día. El otro día sí que divino, sí, eh, me sí. imagino cómo buscaban la calza Mucha, mucha cuando... gente mucha gente conocida. Ah, sí, yo vi a varios. ¿Y la, ¿Y la calza suceso? La calza suceso, no sé si la vieron o no, no sé. Bueno, <risas> No creo que haya pasado desapercibido Para lo que estaban allí Si usted fue con la casa. Ah, no, no, no no Estaba todo Estaba toda la gente de la Zanja Chávez Bueno, la verdad Bueno, quiero, quiero, ¿Eh? quiero mandarles un beso bueno, Buen fin de semana para lo todos Lo mismo Bueno, que, le, sí, que sí. la traten bien en el Edén Sí, sí, lo, sí Tengo que pagar tantas deudas ¿Le sale, ¿Le sale muy caro? No, no, lo que es más caro es lo otro. La plata no importa, oh. porque va bien. <risa> Jorge, la plata va bien. ¿eh? No bueno, está bien. Hay otras cosas que hace tanto tiempo. No hay otra cosa que duele más. Claro, claro. Bueno. Me queda la salvedad que me acuerdo que. Bueno, está. Bueno. Sí, sí. Chao, Elvira. Al, pet al petillo de la <risa> Bueno, Chao, Elvira. <risa> no puede usted, no puede es más fuerte que usted bueno chao chao chao chao chao chao chao abierta.